de la Paz de la Iglesia Santa Juliana de Huespanville presenta su programa católico El Mensaje un programa lleno de amor y de la palabra de Dios Muy buenos días querido radioescucha de su programa católico El Mensaje mi nombre es Estela Maris en la liturgia de la Palabra, en este tercer domingo de Pascua, estaremos escuchando la proclamación de las tres lecturas del ciclo Zed en este domingo, así como el Salmo responsorial. La primera lectura las encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 27-32, capítulo 40 al 41. La segunda lectura será tomada del libro del Apocalipsis, capítulo 5, versículo 11 al 14. El salmos responsorial el número 30. El santo evangelio es según San Juan, capítulo 21, versículo 1 al 19. Leyendo el Evangelio de Juan se entiende que originariamente terminaba con el capítulo 20. Si fue añadido este nuevo capítulo 21 es porque el propio evangelista o algunos de sus discípulos sintieron la necesidad de insistir una vez más en la realidad de la resurrección de Cristo. Esta es, de hecho, la enseñanza que se deduce del pasaje evangélico, que la resurrección de Jesús no es solo un modo de hablar, sino que ha resucitado en su verdadero cuerpo. Nosotros hemos comido y bebido con él después de su resurrección de los muertos, dirá Pedro en los Hechos de los Apóstoles, refiriéndose precisamente a este episodio. A la escena de Jesús que come con los apóstoles, el pez puesto en las brasas, le sigue el diálogo entre Jesús y Pedro. Tres preguntas. ¿Tú me amas? Tres respuestas. Tú sabes que te amo. Tres conclusiones. Apacienta mis ovejas. Con estas palabras Jesús confiere de hecho a Pedro y según la interpretación católica, a sus sucesores las tareas de Supremo y Universal Pastor de la Grey de Cristo. Le confiere ese primado que le había prometido cuando dijo, «Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A ti te daré las llaves del reino de los cielos». Lo que más conmueve de esta página del Evangelio es que Jesús permanece fiel a la promesa realizada a Pedro a pesar de que Pedro había sido infiel a la promesa hecha a Jesús de no traicionarle jamás, aún a costa de la vida. La triple pregunta de Jesús se explica con el deseo de dar a Pedro la posibilidad de suprimir su triple negación durante la pasión. Dios da siempre a los hombres una segunda posibilidad, frecuentemente una tercera, una cuarta e infinitas posibilidades. No expulsa a las personas de su libro al primer error. ¿Qué ocurre, entretanto? La confianza y el perdón del Maestro han hecho de Pedro una persona nueva, fuerte, fiel hasta la muerte. Él ha apacentado la grey de Cristo en los difíciles momentos de su comienzo, cuando era necesario salir de Galilea y lanzarse a los caminos del mundo. Pedro será capaz de mantener por fin Su promesa de dar la vida por Cristo Si aprendiéramos la lesión contenida En la forma de obrar de Cristo con Pedro Dando confianza a alguien Después de que se ha equivocado una vez ¿Cuántas personas menos Fracasadas y marginadas Habría en el mundo? El diálogo entre Jesús y Pedro Hay que trasladarlo A la vida de cada uno de nosotros San Agustín Comentando este pasaje evangélico dice Interrogando a Pedro, Jesús interrogaba también a cada uno de nosotros La pregunta, ¿me amas? Se dirige a cada discípulo El cristianismo no es un conjunto de doctrinas y de prácticas Es algo mucho más íntimo y profundo Es una relación de amistad con la persona de Jesucristo Muchas veces, durante su vida terrena, había preguntado a las personas, ¿Crees? Pero nunca me amas. Lo hace solo ahora, después de que en su pasión y muerte dio la prueba de cuánto nos ha amado Él. Jesús hace que el amor por Él consiste en servir a lo demás. ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. No quiere ser él el que reciba los frutos de este amor, sino quiere que sean sus ovejas. Él es el destinatario del amor de Pedro, pero no el beneficiario. Es como si le dijera, considero hecho a mí lo que harás por mi rebaño. También nuestro amor por Cristo no debe quedarse en un hecho intimista y sentimental, sino que debe expresarse en el servicio de los demás, en hacer el bien al prójimo. La madre Teresa de Calcuta solía decir, el fruto de amor es el servicio y el fruto del servicio es la paz. Tú no quieres, Señor, que espera ser santa para amarte. Por eso, así como soy, así como estoy, te digo, tú lo sabes todo, Dios mío, tú sabes que te amo. no sabes que t'amo Tu lo sabes todo tu sabes que té amor Tu sabes todo Tu sabes que té amo Tu sabes que té amo Tu sabes que té ha amor lo sabes todo Tu sabes que te ha amor Tu sabes todo tu sabes que téamo Saves que te... su familia, su programa Católico El Mensaje... ...de nuevo con nosotros, nuestra querida hermana Siste Regina... ...que va a continuar con esa interesante serie... Eh, ...sobre el eh, Evangelio de San Lucas... ...y yo sé que hoy tiene un tema muy interesante... ...Siste como siempre, bienvenida y... Buenos días Rosa Aurora, bienvenidos a todos... ...los que están sintonizados con el programa... ...como les ha dicho Rosa Aurora... Eh, ...vamos a... ...a reflexionar juntos hoy el último capítulo de, de Lucas... ...que es eh, el, el donde se encuentra el camino de Maús... Eh, ...si tienen Biblia pues la pueden buscar... ...si no pueden anotar que esto es Lucas 24, 13, 35... ...24, 13, 35... Eh, ...iré leyendo el, el, el pasaje este... ...y dando algunas aclaraciones o algunas reflexiones... ...que nos sirvan en nuestra vida de hoy. Eh, dice así, aquel mismo día, dos de ellos iban a un pequeño pueblo... ...llamado Emmaús, que está a unos 10 kilómetros de Jerusalén. O sea, ellos dos, es en ese mismo día que hablan, es el día de la resurrección... ...cuando las mujeres han visto a Jesús por la mañana pero los discípulos hombres todavía no lo han visto. En el camino conversaban sobre todo lo sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona los alcanzó y se puso a caminar con ellos, pero ellos tenían los ojos incapacitados para reconocerlo. Jesús, resucitado, ...que se ha hecho presente a las mujeres por la mañana... ...ahora se hace presente a estos dos... ...que no sabemos... ...unos sabemos que se llama Cleofás... ...el otro no se sabe... ...y en la tradición... ...a menos alguna de las tradiciones de la Iglesia... parece ...dicen si podría ser la esposa de este hombre... ...de Cleofás... ...Jesús se hace presente como compañero de camino... Y ellos dice tienen los ojos incapacitados para reconocerlo el evangelio de Lucas como os dije un día es el evangelio del camino y qué camino el de la vida de cada uno y físe que nosotros también estamos incapacitados para reconocer al señor muchas veces en nuestra vida pues él camina como aquellos hombres con nosotros Él les preguntó de qué van conversando por el camino y Ellos se detuvieron con rostro afligido y uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo «¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que desconoce lo que ha sucedido allí estos días?». O sea, eh, Cleofás está muy sorprendido de que este hombre que camina con ellos no tenga ni noticia de lo que ha pasado y que ni siquiera esté afectado por la noticia. Jesús preguntó «¿Qué cosa?». Le contestaron lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante el pueblo. Los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros esperábamos que él fuera el libertador de Israel, pero ya hace tres días que sucedió todo esto. No sé si ustedes cuando oyen leer este texto o lo leen, ustedes se han fijado, está todo en pasado. Es decir, todo ha pasado y como no se ha cumplido nada, pues eso no existe ya. Eh, él era poderoso en palabras, a él lo mataron, él esperaban que resucite, no resucita, sino que salvara a Israel y no lo ha hecho, Entonces, todo aquello que ellos esperaban, las ilusiones que tenían, eh, todos los planes que se habían hecho, se han acabado. Eh, no sé si nosotros alguna vez en la vida también estamos así, en que pensamos que todo se acabó. Y nos pasa eso cuando nosotros creemos que las cosas las arreglamos nosotros. Que cuando no se arreglan, pues viene la desilusión. Y, y siguen hablándole y explicándole por si él no sabe la historia, ¿verdad? Es verdad que unas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no encontrar el cadáver, volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles asegurándoles que él está vivo. O sea, las mujeres les han dicho, pero también en ese texto hay una desesperación, ...como una desconfianza de lo que las mujeres han dicho... eso ...son imaginaciones suyas... ...esta mañana estuve... bueno ...estuve leyendo varias cosas... ...pero estuve leyendo... ...la catequesis del Papa... ...del miércoles... ...y comenta esto... ...o sea, las mujeres... ...van al sepulcro, lo ven vacío... ...pero son capaces de aceptar... ...que está vivo... ...y lo encuentran por el camino... Los discípulos van, y al menos dice que Pedro va, ve lo mismo que las mujeres, pero él no ve a Jesús. Él decía como que las mujeres estaban como, aquellas mujeres y en general como abiertas a, a descubrir la presencia en la vida. ¿no? Después dice también algunos de nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como había contado las mujeres, pero a él no lo vieron. Jesús les dijo... Qué duro es de entendimiento, cómo les cuesta creer lo que dijeron los profetas. No tenía que padecer eso el Mesías para entrar en su gloria. Fíjense que de normal, si yo voy de camino y se junta uno y me dice esto, me siento insultada. Qué duro entendimiento. Ellos no, ellos siguieron escuchando a este hombre que de alguna manera los estaba fascinando. Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que en la escritura se refería a él. Es decir, Jesús les da una lección ahí de, podríamos decir, de Biblia, de Sagrada Escritura, en que todo está conectado y termina en Cristo. Se acercaban al pueblo a donde se dirigían y él hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos le insistieron. ...quédate con nosotros... ...que se hace tarde y el día se acaba... Eh, ...hacen un acto de... ...de bondad con ese hombre... ...porque eh, no había... ...no había autopistas... ...no había caminos, no había carros... ...no había nada... Eh, ...caminaban... ...cuando se hacía de noche trataban de no caminar... ...porque es cuando los salteadores atracaban... ...y los robaban... ...y ellos le piden quédate con nosotros... ...entró para quedarse con ellos... O sea, Jesús entra, se queda con ellos y ellos le invitan a cenar. Y mientras estaba con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Fíjese que esto es la Eucaristía de cada domingo. Tomó el pan, lo bendice, parte y lo da. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron pero él desapareció de su vista. O sea, a Jesús le reconocemos en el partir del pan o en la Eucaristía, pero necesitamos, para poderlo descubrir en la Eucaristía, lo que pasó con esos hombres que nos expliquen las Escrituras antes de partir el pan, y es lo que pasa en la misa cada domingo. En, hay un prefacio de la Iglesia en que nos habla de esto en la misa. En la misa, Hay una explicación de las Escrituras y hay un partir el pan. Y no se entiende las Escrituras si no se parte el pan, pero no se descubre la presencia de Cristo en el pan si no he oído las Escrituras. Se dijeron uno al otro, ¿no sentíamos arder nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba la Escritura?, Se levantaron al instante, volvieron a Jerusalén y encontraron a los once con los demás compañeros que afirmaban, realmente ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. O sea, ellos hacen lo que todos. Cuando encontramos a Cristo, corremos a anunciarlo. Pero, encontraron una comunidad que estaba muy ocupada en regocijarse porque Pedro había visto a Jesús y parece que a ellos ni caso les hicieron hasta el final en que ellos de todas maneras explicaron cómo lo habían encontrado en el camino al partir el pan. No sé si los compañeros que tengo aquí en el programa quieren hacer alguna pregunta y si hay tiempo para hacerla, ¿verdad? Sí, nosotros en nuestros grupos, por ejemplo, grupo de oración a la que yo pertenezco, eh, siempre pues meditamos muchas veces sobre las palabras de, de Jesús, donde dice, donde hay dos o tres reunidos en mi nombre estoy yo. Y pensando en eso que usted explicó sobre los dos discípulos de Maús que caminaban y Jesús se les acercó y caminó con ellos, ¿qué relación tiene con eso que nosotros decimos que...? Bueno, lo que nosotros decimos es porque lo dijo Jesús en el Evangelio de Mateo. Pero hay una cosa que creo que amplía más. El Señor camina siempre con todos nosotros. Está caminando como con esos hombres y nuestros ojos están incapacitados de verle porque no vemos el, el, el mundo de Jesús, que es el mundo de la trascendencia. Él ya no está en un mundo visible como el nuestro Y de vez en cuando, cuando tengo una experiencia religiosa o un momento de oración fuerte, es cuando experimento que está presente, pero él lo está siempre que esto es lo que da tanta consuelo al corazón, nunca estamos sin él, no sé si respondito sí, pregunta insiste. Bueno, tengo otra pregunta referente a esa parte donde habló de las mujeres, que las mujeres siempre tenemos la fama de que hablamos mucho y que transmitimos muy rápido las noticias. Pero bueno, esta fue una, una gran noticia y, y ellos no la creyeron a las mujeres. Y yo pienso cuando veo la iglesia que está llena de mujeres y con menos hombres, es que no creen ellos. Es que hay varias cosas aquí. Um, hay uh, siete mujeres para cada hombre. La proporción en el mundo es esta. ¿Por qué? Porque cuando se estudia ciencias es muy difícil lograr un niño. y Es muy fácil lograr una niña. Porque tendrían que ser 50-50, y no lo es. Porque es mucho más delicado, por más un sexo fuerte que le llamamos y fuerte, el, el toda la complexión del hombre que el de la mujer mujer más es fuerte pero más fácil de, de poder sobrevivir a las debido también a que va a ser madre y necesita estar equipada para las dificultades. eso es una. La otra es que mueren más los, hay más mujeres viudas que mujer, que hombres viudos. Eso es otra. Y la otra es, ciertamente, pero esa no es tan común ahora en muchos países. Eh, hay mucha religiosidad y mucha busca de la trascendencia en los hombres. Esa idea de que eran más, que, que las mujeres, eh, sí, los hombres no, eran más antes. Ahora, ciertamente es verdad, muchas esposas se quejan, pero hay muchas más parejas. Yo me sorprendo mucho de ver muchas parejas de ver, yo doy clase a grupos que son todo hombres, jóvenes que dirán, bueno, es que no tienen mujer aquí, cierto pero podrían no ir ¿no? o sea, eso va cambiando pero um, el, el asunto aquí, que el Papa me parece que es él, porque como leí dos cosas a la vez, no queda así, pero creo que es él, que dice, o sea la mujer y el niño no contaban para nada en ese mundo y Jesús, y parece y Dios se revela en el, en Navidad a a, hom, a hombres pobres y eh, como niño y en Pascua se revela a las mujeres y son los que lo acogen enseguida por su porque son tan despreciados en la sociedad que son mucho más fáciles de acoger la, la realidad y sigue pasando igual eh, puede haber una persona muy santa y a lo mejor pues lo, lo del lo del samaritano los más santos pasan, lo miran, quién sabe quién es ese, vamos, se van, ¿no? El más desgraciado, como ya es tan desgraciado, ya no puede ser más, ve al otro y se entera, este está tan desgraciado como yo lo voy a ayudar. Y aquello de las prostitutas y los pecadores les precederán, es cierto. Muchas veces, y no es que yo alabe la prostitución, pero una mujer prostituta, o en esos ambientes que decimos eh, tan caídos, ...tienen la capacidad de entender el dolor humano antes que nosotros... ...que a lo mejor no estamos tan... ...y no es generalizado eso, es a veces, ¿no? O sea, eso es lo que yo reflexiono siempre que oigo estas cosas... ...no sé si son ciertas, pero... Sí, es una interesante respuesta, Sister... ...porque eso siempre nos preocupa. Bueno, la última pregunta que le tengo... Eh, ...quizás que nos lleve un poquito de tiempo... Eh, dice por qué por qué jesús se le presentó a, para ser con esa hermosura eh, toda la, la, la historia de la escritura y después cenar con ellos a esos dos discípulos de maú y no a los do pues fíjate, te dije que esa respuesta va a ser simplísima porque esa necesitamos esperar encontrarnos con jesús para que nos lo diga porque es él el que decidió hacer eso yo no lo sé <risa> interesante respuesta siete <¿sí? risa> como todas las suyas bueno sister creo que se terminó el tiempo pues gracias por su intervención y bueno en los próximos domingos estaremos escuchando sí. otra vez del Evangelio San Lucas y interesantísimas eh, charlas y todo interesante gracias sister muchas bendiciones y gracias que tengan un buen domingo y una buena semana de Maús por la calzada de Maús un peregrino viva conmigo no le conocía al caminar ahora sí en la fracción de mar En la ley ya se anunció que al Mesías padeciera y por llegar a su gloria escogiera la aflicción. En la tarde de aquel día yo sentí que con Jesús nuestro corazón ardía a la vista de Maús. Por la cansada de Maús. del pan hizo señas de seguir más allá de nuestra idea y la luz del sol poniente pareció que se muriera quédate por aspero con quien la mesa y bendice y de su luz en la bendición del pan mis ojos conocerán al amigo de Maús Por la calzada de Maús Un peregrino Hola, muy buenos días jóvenes todos. Una nueva mañana y con ella pues un nuevo segmento a la manera de Cristo. Y hoy pues de forma especial compartiendo acá en cabina con un amigo, quien pues él mismo será quien se presente, es amigo de nuestro programa, es el ingeniero de sonidos de nuestro programa El Mensaje y así de misma manera de nuestro segmento A la Manera de Cristo. Muy buenos días, amigo mío. Buenos días, Armando, y buenos días a todos los Radio Escucha, que por esta hora de la mañana nos estarán sintonizando aquí en la frecuencia, que es 1380 AM y la 96.9 FM. Bueno, Armando, yo estoy abierto a las preguntas. Eh, también quería agradecer, creo que al programa El Mensaje, por darme la oportunidad de, de trabajar con esto que a mí me gusta, que es el, el sonido, y además de eso, estar trabajando para Dios. Yo agradezco la invitación que la señora Rosa me hizo hace como... ...un poco más de un año. Así es, sí. Bueno, di, coméntanos tu nombre... ...coméntanos tu nombre, tu edad... ...tu nacionalidad, para irte conociendo... ...un poco más. Tengo 27 años, me llamo David Pérez... ...nací en Guatemala, y cuando estábamos... ...muy pequeño nosotros nos movimos a México... ...o sea, mi familia, mi papá, mi mamá... ...mis hermanos y todos, radican en México... ...y yo estudié lo que es el high school... Eh, ...parte de la universidad en México. David, y antes de trabajar con nosotros... ...acá en el programa El Mensaje, en tu país... ¿Tuviste experiencia con esto de los medios audiovisuales, de la radio, de la comunicación? Cuéntanos un poco, por favor. Gracias a Dios, Armando, sí me ha dado la oportunidad de tener un poco de experiencia. En México yo trabajé en radio por cinco años. Primero empezamos como ayudante ¿no? en la radio, tú sabes que tiene uno que empezar desde abajo. Para que te den un buen puesto tienes que empezar desde abajo. Pero nunca hay que darse por vencido, es lo que yo no hice. Al final yo terminé siendo el locutor de esa estación y yo también hacía todos los servicios técnicos como lo que estamos haciendo aquí hacer algunos jingles, hacer eh, anuncios pero sí tengo experiencia en radio por cinco años y ahora mismo estoy teniendo un proyecto que pronto lo voy a dar a conocer más ampliamente pero gracias a la oportunidad que me han dado ahora aquí en el programa El Mensaje dejé hablarle tantito del proyecto una radio católica online que ya está abierta a las personas que pueden escucharlo es un proyecto que yo inicié que gracias a ti, Armando, también con tu ayuda estamos llevando a cabo. Nos pueden sintonizar en la página de Facebook, búsquenos con la Uniclave Radio Católica Online, hay un link que dice, escúchanos aquí, y esa radio fue creada por mí, pero también creo que fue inspirada por el Espíritu Santo. Claro, y bueno, pues esto te, te llevó sin duda alguna, ¿no?, adentrarte en el seguimiento de Dios en la búsqueda y en el dar a conocer a Dios. Es por ello que está sirviéndole a hoy en el programa El Mensaje como ingeniero de sonido. Pero detrás de todo eso hay una historia, David. Siempre en la vida de todos nosotros, como jóvenes, tenemos siempre una historia de encuentro para y con Dios. Coméntanos un poco cómo llegaste a los caminos de seguimiento de su iglesia y propiamente hablando de Dios. Deja comentarte que yo me crecí en una familia católica mis papás eh, son católicos mis tíos eh, son católicos cuando uno es pequeño nos, nos dice mira hijo tienes que ir a la catequesis tienes que eh, confirmarte tienes que eh, confesarte o sea nos dan una serie de, de instrucciones como padres no y el cual también los los invito a que los demás padres lo hagan, ¿no? Y es lo que hizo mi mamá, es lo que hizo mi papá. Entonces, yo me crecí en una familia católica, pero cuando llegas a una etapa de la adolescencia, que es la etapa más fatal, creo, para cualquier joven, ¿no? La adolescencia. Me alejé de los caminos del Señor. O sea, prácticamente no es que me olvidé de la iglesia, me olvidé de Dios, sino simplemente ya no asistía tan frecuentemente a la iglesia como lo hacía cuando era más niño. Bueno, cuestiones, porque uno es joven y uno se anda metiendo la idea de que la vida por afuera es mucho mejor que es la vida en el camino del Señor. Y entonces, pues, yo estaba separado del Señor, aunque mi mamá decía siempre, hijo, tienes que ir a misa, hijo, tienes que hacer esto. Y yo le digo, sí, mami, sí voy, eh, pero en realidad no iba. Entonces pasó una serie de etapas en, en mi vida hasta que me di la oportunidad de venir a este país. Y viniendo a este país, tampoco fui y dije, sabe que voy a ir a buscar una iglesia o tengo que empezar o con el Señor. No pasó eso. Estuve trabajando y me olvidé completamente de Dios. Eh, solo me acordaba que si sí, existía un Dios, pero hasta ahí. Como dos años después, mi hermano vino. Vino de México para acá. Vivimos en la misma casa. Entonces mi hermano me invita y me dice, ¿sabes qué? Yo quiero formar un grupo de música. Y yo le digo, perfecto, hazlo. Y él me dice, pero yo quiero que tú toques conmigo. Y yo le dije no, rotundamente le dije que no entonces mi hermano formó el grupo de música formando el grupo de música empezó a buscar a jóvenes algunos jóvenes no tenían experiencia en música pero él les iba enseñando yo vi cómo creció el grupo de música y cuando ellos estaban listos para darse a conocer eh, les hacía falta alguien ahí les hacía falta alguien que les dirigiera alguien que, que supiera un poco más de música y alguien que les tocara otro instrumento porque estaba vacío entonces él me dice ¿sabes qué hermano? ayúdame tan siquiera por dos meses en lo que yo consigo alguien que toque conmigo y tú eh, después ya no tocas. Y el grupo estuvo por casi tres años vivo. Ciertamente, David, Dios se vale en nosotros los jóvenes de diferentes maneras para hacernos ver que él tiene pues un proyecto, un proyecto de vida para todos nosotros aún en la edad de la juventud, edad entre 15, 20, 25 años. Pero... También sabemos que te gusta, que te apasiona el mundo de la comunicación, el mundo de la radio, como me apasiona a mí y a las restantes amigas del programa El Mensaje. Pero particularmente contigo, ¿cómo descubriste que Dios te estaba pidiendo también como joven, como joven que ya iniciaba un proceso de vida cristiana a través de la música, pero que te estaba pidiendo algo más? Y era precisamente que le ayudaras a que su palabra se escuchara a través de la radio, y es por ello que estás con nosotros en el programa El Mensaje. Cuéntanos de este descubrir que Dios te pedía esto. Recibí un día una llamada muy extraña, que era de la señora Rosa. Yo creo que la señora Rosa es el instrumento de Dios, porque cuando me compartía yo mi experiencia, también tenía que hacer esta salvedad, que a través de ella, pues, gracias a Dios y a ella, estamos acá. Así que tenemos un agradecimiento en común. Sí, Armando, tú tienes mucha razón, porque fíjate... Eh, Como te decía, yo recibí una llamada un día, me pregunta ella, ¿tú eres David? Yo le digo sí, ¿en qué le puedo servir? Y ella me dice, mira David, en nuestro programa El Mensaje nos hace falta una persona que nos grabe. Y yo he escuchado de muy buena voz que tú haces ese trabajo. Y yo le digo sí. Y bueno, ella me hizo la invitación, yo venía con la intención de ver el equipo de trabajo. Y después de ahí, si me gustaba, yo me iba a quedar. O sea, yo no venía como decir, ¿sabe qué? Es? Sí, claro, yo voy y trabajo con ustedes y con esas ansias que a veces tenemos. Sinceramente, no. Yo venía como ver el equipo de trabajo y si me gustaba, me iba a quedar. ¿Y sabes qué? No sé por qué, pero sigo aquí. ¿Qué tiempo, David? ¿Qué tiempo hace que estás con nosotros aquí en el programa El Mensaje? Ya tenemos más del año. Más del año ando trabajando con ellos. Me gusta. Me gusta porque me apasiona hacer eh, el trabajo de sonido. Y además de eso, aportar un granito de arena para lo que es la evangelización. Yo creo que eso es lo importante. Así es, la nueva evangelización a la que el Papa Benedicto XVI nos llamaba a nosotros los jóvenes en Aparecida en Brasil, ¿verdad? Que los medios se unan a la difusión de la Palabra de Dios al mundo hoy. Y yo creo que tanto tú como el equipo de trabajo del mensaje es un ejemplo vivo para los jóvenes que a esta hora están escuchando el segmento A la Manera de Cristo. Es un ejemplo de que sí se puede, de que aun cuando creamos que como jóvenes no podemos aportar Algo enriquecedor a la iglesia, ese es un pensamiento errado. Yo creo que siempre, tanto en la radio como en diferentes pastorales que tiene nuestra iglesia, podemos hacer algo. ¿Cuál sería tu mensaje para la juventud que está a esta hora de la mañana escuchando? Tu mensaje de invitación a los jóvenes para que pues se unan al trabajo por la iglesia, al trabajo por el reino de Dios. Como lo haces tú, como humildemente lo hago yo, como lo hacen las hermanas en el programa El Mensaje. Que no tengamos miedo, primeramente. Que no tengamos miedo al llamado del Señor. Él siempre nos está llamando, pero algunas veces nosotros nos hacemos sordos. Y que no tenga miedo, que se acerquen. Yo estoy seguro que en cada una de las parroquias que tenemos acá en nuestra diócesis de Palm Beach, tenemos grupos de jóvenes, tenemos grupos de oración, tenemos eh, necesitamos lectores para la misa, necesitamos sugieres. Dense la oportunidad de servir. Dense la oportunidad de servir porque es lo que lo que tú, lo que yo hemos hecho. Darnos la oportunidad y el Señor poco a poco nos va moldeando. E ir descubriendo la vocación, ¿verdad? Porque jóvenes estamos llamados, la iglesia nos llama primeramente a la vocación del ser cristiano. Si sentimos la vocación del ser cristiano, podemos entonces emprender el camino como jóvenes creo yo, David, e ir en busca de esas otras vocaciones o servicios que nos pide Dios hoy. ...para con la iglesia. Mencionabas tú algo muy importante... ...que creo que es la primera vez que se hace público acá en el segmento... ...A la Manera de Cristo. Grupos parroquiales... ...grupos de jóvenes en las distintas iglesias o comunidades de nuestra diócesis... ...y es que así es amigos que nos escuchan... ...nuestra iglesia en cada comunidad, en cada templo cristiano católico... ...tiene formado, conformado, un grupo de jóvenes. Aquí en nuestra parroquia de Santa Juliana lleva por nombre Epifanía... ...en Holy Name, en San Lucas... En todas las parroquias hay un grupo joven donde acercarse, donde pues comenzar a seguir a Jesús en la edad de la juventud. Y de manera particular, David, volvemos a tu vida personal. Al principio te presentaba como un joven de corazón, un joven de espíritu que nos ayuda en el programa El Mensaje. Pero además de eso, te presentaba como padre de familia. Y es que siendo tú tan joven, ya tienes pues un precioso niño que, que es tu hijo. Cuéntanos un poco de esto. Yo conocí a mi actual esposa hace como cinco años y nos dimos la oportunidad de ser novios como dos años. O sea, nos tuvimos que conocer bien. Yo, en lo personal, necesito conocer bien a la persona con quien debo estar. Yo creo que eso es un ejemplo para todos los jóvenes, ¿no? Para una juventud tan avanzada y tan rápida que estamos viviendo, necesitamos, pues, poner pausas. Y, y también hablando en este sentido, ¿no? De la relación de parejas, que de eso en algún momento... La Sister Vivian nos estará comentando, pero de eso también, como nos dices tú, ir despacio, ¿verdad? En un mundo tan agitado, tan rápido, también nosotros poner el stop, poner la coma, poner la pausa. Gracias a Dios, como pareja, pues ahora estamos sirviendo allá en la Catedral San Ignacio de Loyola. Yo toco, o me he dado la oportunidad, o tal vez Dios me ha dado la oportunidad, mejor dicho, de tocar en el coro de San Ignacio de Loyola. Allá estamos sirviendo, llevo dos años tocando, toco el bajo... ...para bendición de Dios... ...y agradeciendo también a mi esposa... ...que ella siempre me acompaña... Eh, ...algunas veces necesitamos salir... ...como cuando teníamos el grupo... ...que te decía de mi hermano... ...ella siempre estuvo conmigo... ...siempre nos acompañaba... ...si teníamos que ir a tocar... ...ella siempre iba... ...mi hijo siempre iba... ...o sea, la familia... ...siempre hay que tomarla en cuenta... ...pero no es nada fácil tener una familia... ...siempre tenemos nuestras piedritas en el camino... ...pero creo que el Señor nos ha enseñado... ...a que esas piedritas... ...tienen que estar ahí para que sepamos que nosotros somos humanos y que todas las pruebas el Señor ya las venció primero antes que nosotros. Claro, y aun cuando como jóvenes pensamos que cuando pensamos que el matrimonio, que la familia o que todas estas cosas de las que tú nos has hablado son cosas pues que están fuera de lugar, siempre vemos y el ejemplo es tu vida personal cómo se puede, cómo se puede ser joven cómo se puede tener una familia, cómo se puede tener una mujer e hijos siendo cristianos, comprometidos con el plan salvador de Dios, que nunca va a ser algo extranjero, que nunca va a ser algo para los extraterrestres, que siempre va a ser algo para jóvenes como tú, como yo, y como todos los que a esta hora de la mañana están en frecuencia de este segmento juvenil a la manera de Cristo. A nombre del equipo, a nombre de la directora y de Dios mismo, te agradecemos a ti, David Pérez, por tu experiencia personal, por tu tiempo, por tu dedicación y por tu trabajo para con la Iglesia de Jesús. Muchas gracias Armando, eh, también invitamos a todos que nos sigan sintonizando no y que no nos cambien el dial de su radio, pues acá tenemos mucha información para que todas las personas que nos están escuchando pues se nutran y conozcan más los caminos del Señor. Muchísimas gracias. A continuación, escucharemos la charla de nuestro predicador laico católico, Salvador Gómez. Dios, tu presencia. Jesús se preocupó de preparar a sus discípulos especialmente para los momentos difíciles. Jesús sabe que muchas veces nos enfrentamos ante los problemas, ya sea personales, familiares, de la iglesia o de la sociedad. Pero ser discípulo de Jesús no es el no tener problemas, sino tener la actitud correcta para enfrentarlos y resolverlos. Y voy a comentarles a ustedes el capítulo 17 del Evangelio según San Lucas, San Lucas capítulo 17, donde Jesús nos señaló las seis... Salidas de emergencia Cuando estés encerrado en muchas dificultades Jesús dice o te hundes o logras sobrevivir Siempre van a haber dificultades Pero unos se van a hundir y otros van a poder sobrevivir si tú quieres aprender a sobrevivir, si quieres aprender a superar todas esas adversidades que vengan en tu vida, escucha con atención, porque vamos a señalar cuántas dije, salida de emergencia. Y más te vale que tengas bien visualizada dónde está la más cercana, por si sí hay que salir corriendo. Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos del 1 en adelante. Vamos a leer versículo del 1 al 6 para empezar a señalar las primeras. San Lucas 17, 1 al 6. Dijo a sus discípulos, es imposible que no haya escándalos, pero hay de aquel por quien vienen, más le vale que le pongan al cuello una piedra de molino y le arrojen al mar que escandalizar a uno de estos pequeños andar pues con cuidado Si tu hermano peca, repréndele Y si se arrepiente, perdónale Y si peca contra ti, siete veces al día Y siete veces se vuelve a ti diciéndome arrepiento Le perdonarás Dijeron los apóstoles al Señor Auméntanos la fe. Palabra de Dios. Primera salida, escriba si está escribiendo o déjela grabada en su mente. Realismo. ¿Cuál es la primera salida? Realismo. Jesús. Oigan, esto está dicho por Jesús. Es imposible que no haya escándalo Hermanos y hermanas, hay gente que traga aire de gusto Cuando dicen, yo no me imaginaba, no trague aire No trague aire Ay, pero yo no, que... ¿y? Le va a hacer daño Yo esperaba eso de cualquiera Pero me han dicho que ¿eh? No trague aire Para vivir en paz Se necesita una dosis De realismo Hasta en las mejores familias pasa Hay gente que cuando oyen decir que un sacerdote, que un predicador, que un obispo, que hizo, que lo demandaron, y todo mundo, ¡hí! ¡no trague aire! Oiga, es imposible que no hayan tropiezos. Hablando de realismo, me gusta como lo dice el Papa Juan Pablo II, en este documento posinodal que se llama la iglesia en América en el número 28 Esto me animó a mí como creyente, como discípulo de Jesús Porque yo también estaba tragando aire Porque yo decía, ¿cómo es posible que esto me pase a mí? Está bien que le pase a otro, pero no, no, no, no cálmese Aunque nunca hay que contar lo que pasa en la confesión Pero un día yo me estaba confesando Y le dije al sacerdote Padre, es que lo que yo no acepto Es que esto me esté pasando a mí Está bien que le pase a cualquier otro Pero a mí Yo seguí hablando cuando vi al sacerdote que se salió del confesionario y se fue y me miró y usted quién es y me dijo. ¿Y usted quién es? Hermano, hermana. Oye esto me ayudó a mí a encontrar una salida de emergencia. Es el número 28 de la iglesia en América. El Papa dice lo siguiente. Número 28. La conversión en esta tierra nunca es una meta plenamente alcanzada. En el camino que el discípulo está llamado a recorrer siguiendo a Jesús. La conversión es un empeño que abarca toda la vida. Por otro lado, mientras estemos en este mundo, nuestro propósito de conversión se verá constantemente amenazado por las tentaciones. De todo lo que leímos vamos a repetir sólo una frase. La conversión es un empeño que abarca toda la vida. Digamos fuerte. La conversión es un empeño que abarca toda la vida. Mientras estemos en este mundo, estamos amenazados constantemente. Y el verdadero discípulo de Jesús sabe que, que no se cuentan las caídas sino las veces que uno se levanta. Cuando en los inicios de mi conversión recuerdo que mis maestros espirituales fueron sacerdotes franciscanos y cuando aprendí a rezar el Viacrucis con ellos que fueron los que inventaron o crearon las 14 estaciones del Viacrucis, los franciscanos, les pregunté, ¿por qué hay una estación que se repite tres veces? Y le dije, no, era mejor poner otras. A ver, recuerdan ustedes cuál es la estación que se repite tres veces. Jesús cae por primera vez Jesús cae por segunda vez Jesús cae por y les decía yo que poca creatividad y me dijeron Salvador estás muy joven para entenderlo sigue con la cruz caminando tu vía cruz y si te vas a dar cuenta que lo que más ocurre en la vida son las Pero Jesús no murió tirado en el camino. Él llegó hasta donde el Padre lo iba a llevar. Tú no te vas a quedar ahí donde te has caído. Vas a levantarte y vas a llegar a donde Dios quiere que estés. No tragues aire. No digas, pero yo jamás me imaginé que me podía pasar esto. Realismo ¿Cómo se llama esa primera salida? Realismo. Te equivocaste ¿Y qué? Levántate, pide perdón Y sigue adelante Hay gente Que por orgullo Dice No, yo quería seguir Pero solo si hubiera sido correcto Ya fallé, hoy ya caí Ahora me quedo tirado No, no es lo mismo Una caída Que vivir tirados no es lo mismo un acto de pecado que una actitud de pecado. Por favor, date la oportunidad de aceptar que tú también eres un ser humano y dale la oportunidad a otros de aceptar que son seres humanos que estamos todavía en este mundo. Número dos, segunda salida de emergencia. Reconciliación. ¿Cuál es la segunda salida? Jesús lo dice con esas palabras que leímos. Si tu hermano peca, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. Y si peca contra ti, perdónale siete veces al día y siete veces se vuelve diciendo mi arrepiento le perdonarás cuando leí eso lo primero que yo dije señor yo no quiero tener hermanos así tú eres mi respira a cristo crucificado y resucitado cuerpo llagado de amores yo te adoro y yo te sigo Oh Señor de los señores, quiero sentir tus dolores subiendo a la cruz contigo Quiero en la vida seguirte y por sus caminos irte alabando y bendiciendo Y bendecirte sufriendo y muriendo bendecirte Quiero Señor en tu encanto tener mis sentidos presos Y unido a tu cuerpo santo mojar tu rostro con llanto, secar tu llanto con besos Señor, aunque no merezco que tú escuches mi quejido Por la muerte que has sufrido Escucha lo que te ofrezco Y escucha también lo que te pido Señor, aunque no merezco que tú escuches mi quejido Por la muerte que has sufrido Escucha lo que te ofrezco Y escucha lo que te pido A ofrecerte, Señor vengo Mi ser, mi vida, mi amor Mi alegría, mi dador Cuanto puedo y cuanto tengo Cuanto me has dado, tu Señor Y a cambio de esta alma llena de amor que vengo a ofrecerte Dame una vida serena y una fe hasta la muerte Feliz Pascua de Resurrección Cristo ha resucitado Verdaderamente ha resucitado Ha resucitado, ha resucitado. Ha resucitado. Equipo de producción, Rosa Aurora Hernández, coordinadora, Estela Alione, voces, Armando García, voces, Jorge Bastalsuri, secretario, David Pérez, ingeniero de grabación.